te mira? Todo lo que sabes es mentira Desde arriba hay un ojo que todo lo ve y te vigila en todo de tu vida, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto pagas Cuando comes, cuando cagas, cuando respiras Ellos lo saben y conspiran Cuando sales y caminas saben en qué esquina gira A través del celular escuchan todo lo que digas Aunque ya no tenga pila saben dónde estás ahorita Saluda la camarita Vivimos en un streaming Pero quién lo patrocina tan siquiera te imaginas Hasta qué profundidad es que llega la porquería Y si supieras la verdad ¿Crees que lo resistirías? Supongamos que te dicen el secreto de la vida Y no es lo que esperabas y menos lo que querías ¿Cómo crees que eso sería una cosa muy seria? Enloquecerías, pero ¿cuál es la teoría? La Biblia cuenta que Dios hizo todo en siete días La ciencia dice que todo empezó después de una explosión repentina En donde se formó toda la materia conocida materia y energía Dimensiones paralelas, realidades relativas Hasta dar bacterias vivas Estaba escrito en las tablillas de Sumería, que los dioses dieron la sabiduría. Quedaron plasmados en la mitología. Se interpretó como una intervención divina. Y de aquella civilización perdida, tan solo quedaron ruinas que con las constelaciones se alinean. Y dijeron que volverían. Pero nos dejaron a la deriva Creo que el conocimiento cayó en las manos que no debía Y el poder se quedó solo en unas cuantas familias No, no siempre dignas Y en el mayor de los casos con intenciones malignas Y no lo digo yo, la historia lo confirma Están manchadas de sangre las manos de la monarquía fría fría, friarán de todo con tal de mantener su jerarquía El homo sapiens, no. más bien el homicida Te van a apuñalar por la espalda si te descuidas ¿Cómo te vas a escapar si no existe salida? ¿Con, ¿Con quién? quién los vas a denunciar si son la policía? Si son los que mueven los hilos desde la silla. los observan en la granja como putas hormigas Les fascina el hecho de sentirse por encima Control absoluto, miedo en la ciudadanía Por años a cadenas televisivas para tener a las masas en histeria colectiva. Hay naciones hundidas por las Naciones Unidas, tomando a sus habitantes de conejillo de indias. Lanzan estelas químicas como insecticida, ondas magnéticas para controlar el clima, manipulan tu comida, modifican proteínas, incluso desde hace tiempo ellos diseñan las semillas. Quieren una producción más rápida. Qué ironía, primero te enferman, después te venden medicina, sobredosis de pastillas. No discriminan, tanto tu cuerpo como el mundo contamina También son expertos haciendo cajas chinas Usan el humo de sus fábricas para cortinas La CIA hoy te espía hasta por telepatía Y ustedes preocupados por la IA, madre mía Hace tiempo que ya nos controla la tecnología En un futuro será presidente la robot Sofía Y no se rían que no es tontería Nos hemos hecho dependientes a las máquinas en mostrar rebeldía y cuanto más en activar armas de destrucción masiva pero la gente está dormida con la mente jodida tan metida en su propio culo que se les olvida que todos somos parte del todo y en un futuro todos absolutamente seremos carne podrida es muy dura la verdad cuando descifras que solo somos cifras y que quizás todo es un disfraz una atmósfera ficticia las incógnitas me asfixian la vida parece un juego diseñado por Chik Sao. Llegan flashazos en Feedback No sé si estoy vivo muerto, ni Colchitma El domo se fragmenta y saca chispas Siento como la Matrix me reinicia Soñé que me escapaba de esta isla Y tras nadar y nadar pude llegar a la orilla Entonces me lancé y el sueño se termina No sé si cayó o volé, fue como el final de Big Como en una maldita jaula de pájaros Es mejor vivir como si nada ¿no? Como en una maldita jaula de pájaros Así como vas a abrir las alas y escapar Si naciste en ella y no sabes que puedes volar Y si no y si no sabes que puedes volar Como, cómo vas a abrir las alas y escapar Es mejor vivir como si nada ¿no? Como en una maldita jaula de pájaros